Hola a todos, bienvenidos al episodio 15. Este mes de agosto, Suki, Shiro y su servidor Interfree1 están celebrando sus cumpleaños, así que manden sus felicitaciones en sus comentarios si no es mucha molestia. Muchísimas gracias al fuerte aliado del anime por nuestra nueva apertura, se agradece mucho el esfuerzo. También, escuchen la nueva entrevista que traemos, y esta vez con un director de doblaje que ha trabajado con muchos actores de doblaje mexicanos. Sigan el enlace que está en la descripción de abajo para escuchar. Disfruten de este episodio.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 Hola, bienvenidos al decimoquinto episodio del podcast Hispani Radio. Les damos la bienvenida y acá está ella resurgiendo de las cenizas. Y aquí su ahora antes imaginario y ahora real amigo Shiro. Suki 90. E interfere uno. ¡Yay! Ya ya regresó! ¡Tadaima! Ahí está tu aplauso para el <risa> <risa> eh, Ahí está tu aplauso. Para lo que se está preguntando qué le pasó a ella. Bueno, es que estaba en una misión. Eh, misión secreta que no podemos hablar porque era misión secreta. Sí, Secret, se, secreto de estado. Exactamente. Secreto de España sí. y Melandia sí. y acaba de regresar y ahora. Tendríamos que matar. Exactamente. Y no por eso no lo queremos decir porque no queremos matar a nadie. Entonces acaba de regresar de esa peligrosa secreta misión y bueno, bienvenida de regreso. Se les agradece mucho, mucho y se les extrañó un montón también. Ah, créeme, te estamos extrañando bastante. Sí, hispanía, eh, eh. la voz de hispanía, ¿verdad? Yeah. Aunque ahora tienes competencia porque ahora estás Roxy. No, Ay, cierto sí, no. no, no, no, no. no Ayachan sigue siendo la voz aguayosa No, <risa> oh, eso sí, es sí, gracias Ok, regresando al tema porque ya saben cómo somos de divagarnos. Muy bien, vamos a... Antes de comenzar todo, y de nuevo, bienvenida de tenerte de regreso allá. Vamos a comenzar con unas noticias. Bueno, primera, primeramente, más que nada, hay que darle muchas gracias a todos ustedes que han descargado nuestro eh, décimo eh, cuarto episodio. Décimo cuarto. cuarto. gracias. Episodio de Hispánima Radio, que se trataba sobre hentai, que sabemos que es la única razón por que ustedes lo descargaron tanto, porque era de hentai. Vamos a ser sinceros. He no me extraño. que te No me extraño, pero para nada, que tuviera tantas descargas. La verdad era algo... De esperarse Así que para todos ustedes que descargaron que Por cierto, si se está preguntando Son 164 hasta ahora Pero quién sabe Para el tiempo que para el tiempo que salga el episodio Seguro van a ser más Esperemos que sean 190 para eh, Que sea el doble de nuestro primer episodio Que ahora mismo, por lo que sabemos Está en 103 descargas Vamos a darle a ustedes la bulla que se merece Se detuvo Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que han comentado también van a ser 64 comentarios récord récord hasta ahora muchas gracias a todos ustedes también además de eso vamos a dar otras noticias en nuestro tiempo de no grabación han pasado tres eventos eh, convenciones pasó eh, al Anime Expo que olvidamos mencionarlo que fue en California Estados Unidos que tuvo Una multitud de alrededor eh, casi casi mil personas, récord del año pasado, que estaba como mil así que mil personas llegaron este año a Anime Expo. Además de Anime Expo, también estuvo el San Diego Comic Con, que fue en San Diego, California, igual, que dio ciertas noticias sobre historietas, videojuegos, etcétera, etcétera. Va a venir un... Bueno, no sé tú, Chiro, seguro va a ser también... No sé qué tan fanático seas, pero va a salir un nuevo Street Fighter contra Tekken. Yo estoy bastante feliz por eso, pues, porque son pues, esas, esas son mis dos sagas de pelea favoritas. Bueno, quiero decirte a todos los crossovers. Y yo, el, el simple hecho de pensar que Paul le va a partir la madre a Dan, créeme. <risa> estoy muy muy feliz por eso. Yo lo que Lee estoy yo lo que quiero ver es que Jim le parte la madre a Ken Ay sí. Yo prefiero que se la parta arriba Okay, sí, vamos, vamos a, okay, vamos a ser sinceros Levante la mano, quien quiere ver Eddie Gordo contra DJ? Yo quiero ver a DJ contra Eddie Gordo los, No los dos levantar la mano porque no nos miran no, no, contra <risa> DJ no, también <risa> No, es que piensa los dos. <risa> más bien sería alguien con, como, no sé, contra Cami o contra, no sé, quizá Bison No, porque piensa, los, son los dos personajes de color de las series. Entonces, que estén peleando. ¿Sabes? ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué más? Royo contra Chun-Li. ¿Sabes quién? Sí. Ah, ¿Y saben qué más? Creo que ya estamos divagando demasiado. <risa> <risa> <risa> bueno, pero Vamos, ¿qué podemos decir? Muy bien. Entonces, bueno, además de eso, regresando. Uh, ustedes no saben, pero vamos a hacer esta pregunta a ustedes, oyentes, a ustedes mis compañeros. ¿Cuál es la única convención en el mundo que puede abarcar más personas que Comic-Con y Anime Expo? El Comiket, No, Japan Expo. Ahora, les pregunto, ¿en cuál país ustedes creen que se hace Japan Expo? En Francia, París, Francia. Para que sepan, la convención la, la convención francesa más grande, que es Japan Expo, acaba de pasar hace dos semanas, bueno, el principio de agosto. Y tuvo ciertas noticias también, que ahora mismo, bueno serían noticias de videojuegos de Europa, obviamente, y, y mangas nuevos que se anunciaron en francés, obviamente. No sé si he mencionado antes, pero Francia tiene una gran colección de mangas. Los franceses son muy muy fanáticos, la verdad. Hay como seis o siete editoriales en Francia y muchos muchos mangas que ni siquiera salen en inglés o en español salen en francés. Creo, ¿no? mm -hmm. Tenemos que pescar a alguien que sepa hablar inglés, o sea francés, o sea francés que sepa hablar inglés o español. Para que sea como que la mafia china, ¿no? Sí. <risa> eh, <¿Mafias? risa> tipo, tipo mafia china, porque los mangas que salen en Japón, luego los chinos son los primeritos en subirlos al internet. Entonces, aquí que mejor sea la mafia francesa. <risa> ah, sí, ¿sabes qué? Bu buen punto. Eh, que, eso es, mal eso. eh, Tienen que disculpar a mis queridos amigos de de Radio. Es que ellos son el perfecto ejemplo de globalización y estereotipos. Oh, o sea, perdón. Cree, creen que todos los mangas franceses. Lo suben los chinos porque es que ellos hacen toda la piratería. Oh. De que los franceses, de, de los mangas franceses se han subido por chinos a internet, se distribuyen por todo el mundo traducido a inglés. Lo que sería un perfecto ejemplo de globalización. Lo, con lo cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero ellos sí. Y después ellos creen que como los ya, chinos, ya, Chiro, ya, Chiro, ya! Chiro, ¡Ya, Chiro, ya, Chiro, Chiro, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ya Por eso, queridos amigos, ustedes deben apoyar el movimiento Ciro para presidente. Chiro, Chiro, cálmate, cálmate! Chiro, cálmate ¡Ya! ¡Albanos! Ok. Sí, ya, no, ¿Sí? Ok. Continuando, continuando con las noticias, eh, también tenemos una muy muy mala noticia. ¿Ustedes supieron que One Manga ha acabado de cerrar sus puertas? No, manga. No, yo estaba enterado desde que me empezaron a anunciar de que no. Así mismo, señores. One Manga. Manga! Ya bebé, ya bebé, no te preocupes, no te preocupes. Todavía está Manga Fox. No te preocupes. Ay, pero en Mangapost hay muy licenciados. No, y aparte de eso hay muchos licenciados en One Manga. A mí me ha tocado muchas veces buscar ahí um, mangas que estaban ya licenciados en Mangapost. Bueno, Porque también hayan... es, también está Manga Stream, cualquier cosa. Pueden ir eh, a mangastream.com. Interfí, inter inter creo que te has olvidado de algo. ¿Qué cosa? Hay una cuarta, hay un cuarto evento que también pasó. Me oh, en, una... en, oh, ¿en serio? Dime, cuéntame. El comiquete en Japón. ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh, sí! Tiene sí, no, razón porque lo hacen en agosto. El, el comiquete 78. Que, oh. por cierto, para los fanáticos, el Toho 12.8 acaba de salir. Mm, para los que saben lo que significa eso, ustedes van ser sí. felices. Entonces, sí, señores, uh, One Manga ha acabado de cerrar sus puertas, que, ya que eh, las editoriales en Estados Unidos y Japón eh, han estado insistiendo que... Más, Uri, no, no, no. Eh, que no quieren que se publique su material Obviamente pirateado Así que los administradores de la página han optado Por cerrarla, aunque el foro Está abierto todavía, así que si quieren ir A OneManga.com eh, Pueden ir a su foro y Lo más probable En el futuro puedan regresar publicando manga Que esperemos sea algo así como Tal vez un pago De X cantidad de dinero, no sé Pero algo es algo La lo última... que sí están haciendo disculpame lo que sí están haciendo es bueno al menos lo que he visto es que están subiendo o sea el capítulo que su que que ya salió pero no el manga o sea no lo puedes leer solamente te están actualizando que ya salió este ya salió este ya salió el otro es lo menos lo que yo había lo de yo que yo he estado viendo hasta ahorita digo yo no sé eso es lo que a mí me tocó ver porque yo no he entrado bueno entonces ya para continuar para cerrar las noticias eh, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado también lo hablamos mencionamos la el se llama el, el World Cosplay Summit o la cumbre mundial del cosplay que pasa cada año en agosto allá en Japón bueno justamente este año que fue el bueno el primero de agosto pasado bueno si recuerdan el año pasado ganó si mal no recuerdo fue Brasil creo Sí, creo que bueno, fue Brasil. Brasil o España, una de las dos este año ganó Italia por segunda vez con un cosplay de la leyenda de Zelda Ah, ¡Oh, se da genial! Luca Butzi y Giancarlo Di Piero fueron los concursantes eh, que, que representaron al país de Italia. En segundo lugar llegó Tailandia con un cosplay de eh, Final FNAF 17. Y en tercero llegó Brasil con un cosplay de... No recuerdo exactamente la serie, pero llegaron en tercer lugar. Y que también ganaron el, el premio especial que ellos tienen que el mejor hermano, también lo ganó Brasil. Así que Brasil no se quedó con las manos vacías, la verdad. Uh -oh. Oh, felicidades! Así que felicidades a Brasil y por, porque es nuestro hermano latino, entre comillas, porque el es del bueno, sí, latín. O sea, está, está representando lo que es América. Exactamente, porque representa América. Así que muchas gracias a, a Brasil y gracias a eh, eh, Molte grazie al Italiani por haber ganado el cosplay summit o como se diga en italiano compra de cosplay de cosplay yes. En fin, pues muy bien Ya creo que es tiempo de entrar al tema Porque hemos quedado mucho tiempo Chiro eh. <risa> <risa> <risa> <risa> Chiro <risa> okay. Bueno amigos, y vamos a comenzar con el, el tema de ahora Que vamos a tocar las diferencias entre animaciones occidentales y orientales <risa> Empezaremos por definir eh, la palabra animación según la Real Academia de la Lengua, y esta dice que es el procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. Nadie puede negar que los pioneros de esto han sido los estadounidenses específicamente Disney, pues fue, fueron ellos que, bueno, él más que todo fue el que influenció al maestro Osamu Tezuka con la creación de sus personajes y series, que ahora han dado vida al género moderno del anime. Luego, con el paso del tiempo, la forma de dibujo creada por Tezuka se convirtió en la que es tan característica del anime, como son, ya sabemos, sus sí. grandes expresiones faciales, que son bien características de ellos, y sus colores de cabello alocados, desenfrenados, y todas esas, esas, esas finas facciones que ya conocemos. El detalle que se les da a los personajes es el atractivo principal de la animación japonesa, que trata de mostrar sentimiento de manera que los televidentes de todas las edades puedan conectar con los personajes y sus historias. La animación occidental siempre se ha caracterizado por sus personajes de cuatro dedos, con forma animal, historias de superhéroes y llena de situaciones que caen en los ridículos. Esta es una de las grandes diferencias entre el este y el oeste. La seriedad de cada región toma el, cre que, que cada región toma el crear series animadas que para muchos de nosotros se han convertido en una forma de entretenimiento humorístico en muchas ocasiones. Desde que Disney apareció por primera vez con sus lindos personajes animados, la sociedad occidental designó las caricaturas como cosa de niños. De esa forma se ha comercializado eh, el anime en la televisión occidental. Esto ha causado que muchos padres tengan problemas por la naturaleza violenta de series como Dragon Ball o Caballos de Sovietos que desde un principio fueron creados para audiencias de 15 años en adelante. Los japoneses han tomado las caricaturas como una manera más de expresionismo, de ideas e historias y de todo género, haciendo más accesible una gran variedad de edades. Por eso existen los e-chonen, e-choho, e-senen y yosei respectivamente, para diferenciar los grupos por edades. Específicamente, la animación estadounidense ha tomado un curso diferente a lo que el desarrollo de personajes se refiere. Muchos de estos personajes son superficiales. La típica serie de personajes un tanto estúpidos como Ed, Edie, Eddy, Chowder o Bob Esponja, o la serie de superhéroes donde el personaje tiene los típicos valores de justicia, pero aún así muestra su lado humano como Superman, Batman o Spider-Man o oh, no. la araña, mientras que los personajes de acción generalmente resultan siendo hombres grandes y musculosos. Las series japonesas usan a niños y adolescentes por su frágil exterior, que al final pueden lograr cosas por hacerle alcance de las demás personas. Esto es cierto de la cultura oriental en general, ya que estos son personas generalmente de baja estatura, de apariencia no muy fuertes, pero con un gran oh, orgullo por sus respectivos países. La creación de una caricatura estadounidense, canadiense o europea es muy diferente a una, creación, una caricatura japonesa. Además de la diferencia de dibujo y de audiencia a la que va dirigida la caricatura, el presupuesto usado para la elaboración de ambas series tiene una gran diferencia. Mientras que una caricatura estadounidense tiene presupuesto a veces en los, en los medios millones, una caricatura japonesa tiene un presupuesto muy reducido que presiona a los productores a ingeniárselas para dar la mejor calidad posible sin que el dinero sea un problema, a veces dejando de hacer ciertas animaciones para no salir del presupuesto puesto por el estudio. Los elementos usados en las historias son radicalmente diferentes y esto puede notarse en la cantidad de episodios que puede tener una serie, mientras que una serie típica de occidente tiene episodios autoconclusos que no se entrelazan en los episodios anteriores, una serie japonesa sigue el camino del episodio pasado y los personajes van sufriendo un desarrollo en sus personalidades y motivos. Tomemos por ejemplo una serie como Bob Esponja, los episodios no están conectados entre sí y cada episodio es su propia historia. Un episodio puede tratarse del nuevo botemóvil de Patricio Mientras que el otro se trata de la casa de Calamardo Que fue destruida por las tonterías de Bob Esponja Sin embargo, una serie como Dragon Ball Tiene episodios que son la continuación del episodio del día anterior Y se muestra el progreso de Goku conforme llega al final de la serie Esto es también cierto de los cómics occidentales A diferencia de los cómics orientales Como el manga japonés o el manhwa coreano La historia en un cómic como Batman que lleva desde 1937 publicándose es autoconclusa en cada edición. Batman pelea con villano tras villano en un círculo de nunca acabar y su serie animada no sigue el patrón del cómic. <coughs> Mientras tanto, el manga es publicado por volúmenes que continúan la historia del volumen anterior hasta el final de la historia que luego puede resultar en una adaptación animada a la televisión, como muchos de ustedes tal vez saben esa sensación de que todo terminó es algo que también atrae a muchos a leer cómics japoneses la historia no se siente que sigue y sigue sin motivo aparente y los personajes a diferencia del cómic occidental van cambiando desde el primer volumen hasta la conclusión de la historia concretamente en el estilo de animación existe una clara diferencia estética entre ambos estilos los dibujos animados occidentales poseen gestos y movimientos más complicados mientras que el anime se centra más en largas escenas de diálogo donde solo se puede ver al personaje moviendo la boca y los ojos. Esto se debe a los recursos limitados de los tiempos pasados, ya que era mucho más barato animar solo aquellas partes del cuerpo y estirar el tiempo de las escenas con un profundo diálogo. Es notable cómo la situación financiera hace que las cosas evolucionen por un lado o por el otro, ya que, claro está, al no tener recursos para impresionar gráficamente, los guionistas se esmeraban más en el mensaje que en la estética, que es, como saben completamente opuesto en los Estados Unidos. Otro elemento importante es la música y otros sonidos usados para transmitir ideas o sentimientos al telespectador. En animaciones occidentales, la música de fondo suele ser usada para hacer una transición de escena a escena o para entonar los momentos de acción en el episodio. Obviamente, el uso de música en una serie, como el laboratorio de Dexter, es diferente al uso de música en una serie como los jóvenes Titanes. Ambas series son de géneros diferentes en situaciones diferentes. El uso de sonidos en series de comedia, como Looney Tunes, juega un papel importante, ya que estos amplifican el factor risa en cada episodio. Imaginen uno de los clásicos episodios del Correcaminos y el Coyote, una serie que no usa voces para los personajes, pero usa efectivamente el uso de sonidos para mostrar las acciones de los personajes. Cuando el Coyote está a punto de caer de un precipicio y se escucha el sonido de caída, ya sabemos lo que pasará luego. Pero intenten eso sin el sonido y vean la diferencia. En una serie anime, la música de fondo es usada para complementar las acciones de los personajes o para crear acción dependiendo del género de la serie. Esto es evidente en una serie como Fullmetal Alchemist, donde la música es usada sistemáticamente con la acción mostrada en la pantalla, ya sea en una escena de batalla o en una escena de comedia. Tal vez la mayor diferencia en lo que se refiere a música entre caricaturas occidentales y anime son las can canciones al comienzo y al final de la serie. Canciones de apertura en series occidentales suelen durar de 30 segundos a un minuto, y a veces hasta menos, sin nada significativo con la historia y a veces con música rock, música de final, generalmente es la misma canción de apertura, a veces con un tono diferente o en una versión más lenta. Aperturas en animación japonesa puede ser de un minuto a un minuto y medio, con la música que va a acordar la serie. Usualmente cantada por algún artista O banda de J-pop japonesa Por alguna idol Con los créditos por todas las partes Y mostrando pequeños trozos de la historia o de la animación A veces las canciones están Llenas de vida y de acción Otras veces causando un efecto de euforia Que la escucha Y tal vez sea por eso que J-pop gusta tanto Aunque no se tiene idea de qué pueda decir la Aleja La canción final Resulta ser de melodía lenta Propia de algo que acaba de terminar Pero este no siempre es el caso La nueva serie las Tortugas Ninja tuvo una apertura uh -huh. rock típica de las series de acción occidentales, repitiendo varias frases al principio y al final de la canción. Pero cuando se hizo el doblaje japonés, la canción fue cambiada a una de J-pop, con muchas reacciones positivas por parte de los que vieron la versión estadounidense de la canción, claramente mejor que la original. Como se mencionó anteriormente, la animación japonesa se divide por géneros y por categorías dependiendo del contenido de la historia y para cuál audiencia es dirigida. Mientras una serie shonen usa los típicos elementos del género, preadolescentes con una clase de superpoder, con la responsabilidad de salvar al mundo donde los adultos juegan un papel nulo en la historia, una serie seinen puede usar los elementos de muerte, tragedia, acción intensa y conexión con la vida real en algunos casos. Esto no se puede decir de la gran mayoría de series animadas occidentales ya que, como sabemos, Estas series no se toman en serio por audiencia a que van dirigidas. Es decir, menores de 3. Es decir, menores de 13 años. A pesar de esto, algunas series de superhéroes como X-Men, Batman y la nueva serie de la Liga de la Justicia han tocado varios temas dignos del género Seinen, donde uno o varios personajes mueren, haciendo que los personajes evolucionen de cierto modo y dejando su marca en la serie. Una clara diferencia entre ambas animaciones, la occidental y la japonesa, son sus lanzamientos de episodios. Mientras que la típica serie occidental puede lanzar una temporada completa de alrededor de 10 episodios para luego proseguir con repetir los mismos episodios para darle tiempo a los animadores en crear nuevo material, las series japonesas siguen sin parar hasta que la serie llegue a su fin. Esto se debe a algo que mencionamos en un episodio anterior, las cadenas televisivas venden sus espacios a los estudios de animación en horas específicas y deben de transmitir nuevo contenido para mantener su espacio en la programación, sino de lo contrario, la serie es retirada del canal. Otra clara razón es que los animadores japoneses ya tienen una fuente de material, el manga, que se trata de tener muchos capítulos adelante de la serie animada para que no haga conflicto con la historia o se agreguen episodios de relleno para continuar la serie, cosa que aún así hacen agregan demasiado relleno. <risa> Especialmente en las series de Shonen Jump, que son bastante largas, por cierto. One <risa> Piece. <risa> No, no, no. <coughs> es mi turno. <coughs> Encima de eso... Ah, ya, por favor. Encima de eso, la animación japonesa es más fácil de crear, ya que los dibujos usualmente necesitan menos líneas para su creación, aún dándole un gran resalte al dibujo final. A veces usando técnicas visuales por computadora, que crean grandes trabajos como las películas de Hayao Miyazaki, Dios me dio ese hombre, que sabe cómo trabajar con un bajo presupuesto y aún así crear... Cosas espectaculares, espectaculares en la batalla grande. Son más y más las series occidentales que tienen influencias orientales, sacadas mayormente de la animación japonesa. En los últimos años, la colaboración entre estudios occidentales y orientales ha crecido enormemente y esto es debido a la explosión de artículos sacados de Japón que han conseguido tener un gran atractivo para las personas del de otro lado del mundo que las observan como fuera de este mundo. Series como Spider Riders, o Star Racers... Transformers y Bakugan son series animadas por estudios japoneses con guionistas y directores occidentales mientras existen otras como Koulyoko francesa, los jóvenes titanes y tres espías en sin límites o Totally Spies como se llama en inglés son series que tienen influencias japonesas pero no tuvieron nada que ver con estudios japoneses, en todo caso Koulyoko es japonés, igual eh, pardon, es francesa y también tres espías sin límites Lo mismo se puede decir de Avatar, la leyenda de Anne, que tomó elementos de la cultura asiática tradicional y mezclar perfectamente los estilos de animación estadounidense y japonés, recibiendo gran popularidad hasta para aquellos que estaban fuera de la audiencia de entre 6 a 11 años de edad que tenía Nickelodeon planeada. De todas estas cosas que muestran la diferencia entre animación estadounidense y japonesa, existe una técnica de animación que muchos de nosotros no conocemos, pero es usada de diferente manera entre ambas áreas. A veces en anime se ven pequeñas líneas y figuras alrededor de la pantalla cuando la expresión de un personaje cambia repentinamente o cuando alguna forma de acción está tomando lugar. Estas líneas son llamadas líneas de acción y de hecho están prohibidas por la escuela norteamericana del arte, así que no se usan en las animaciones occidentales. La idea es que la acción debe hablar por sí misma sin la ayuda de líneas que puedan guiar a los televidentes a la acción. Puesto que es diferente ver estas líneas en un manga que es verlas en una serie animada donde todo se mueve La técnica número uno usada en animación estadounidense para llamar la atención del, tel del televidente a la acción que tomará efecto Se le conoce como anticipación y funciona de este modo Lo que hace es advertir a la mente de la persona que algo va a pasar para que se pueda registrar en su cabeza antes que la acción ocurra Si notan algo en ese tipo de series, los personajes anticipan cuando van a ser golpeados por algo y reaccionan antes de que pase. Cuando un personaje se molesta, su rostro muestra diferentes niveles de ira antes de que se muestre completamente furioso. Usando nuevamente las caídas del coyote como ejemplo, cuando este camina en el aire, no cae al vacío hasta que este se da cuenta de lo que pasa. Y el televidente puede darse cuenta antes de que pase. Otra diferencia que puede estar a favor de la animación estadounidense, es la rapidez en que podemos gustar de una serie desde el primer episodio. Cuando alguien dice que no le gustó una serie, ni, eh, una serie anime porque no entendían lo que estaba pasando, alguien dirá que sigas mirando más episodios para poder entender la serie. Eventualmente, mientras más te expongas a la serie, te gustará más, y esto es cierto de casi todo en la vida. Pero en una serie como el Laboratorio de Dexter que está basada en mini episodios de 12 minutos cada uno, es más fácil entrar en el concepto de historia completa, ya que es algo que, a simple diferencia de las series uh, japonesas, que son por episodios, toda pieza de animación, ya sea de Oriente o Occidente, apariencia real o ficticia, ha tenido su trasfondo histórico que ha ido moldeando su evolución. Ambos estilos tienen elementos dignos de ser admirados y es también un excelente punto de observación cultural, que no podemos descartar. Y también está más que claro que en el futuro de estas industrias seguirán transformándose y serán cada vez más similares, aprendiendo una de la otra y muchas veces complementándose. El arte y el talento son universales y el cerebro humano funciona igual, no importa de dónde provenga eso estaba precioso, Chiro! ¡Oh, deja de llorar! ¡Chiro para Prezi! Ok. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, nada más creo que ver un hombre más grande llorando. Ah. No, créeme, hay cosas más feas. Pero bueno, muy, muy bien. Entonces, eh, todos, es hora de entrar a opiniones, así que comiencen. Bueno, pues yo creo que, como dijo Shiro al final, eh, y yo voy a ser una de las de las que se une a esa lista, a mí me encanta tanto la animación occidental como la oriental. Claro que por las series que he visto desde niña, creo que me ha inclinado más por Ganon, pero... Eh, Bueno, se mencionaba a Tres Espías Sin Límite Y Tres Espías Sin Límite Es de la misma, de los mismos estudios Que Martin Mystery Es una sí. de mis eh, series favoritas Pero creo que Por el tipo de historia Que a veces forman los ánimos los Y manga, porque Muchos mangas, muchos animes perdón Vienen de mangas que van destinados A diferentes tipos de población japonesa Y por qué no decirlo De todo el mundo Entonces creo que mucha gente le atrae más eso y sin mencionar las formas más estilizadas de, de, de este tipo de animación puesto que como ya dijimos al inicio eh, las acciones son más finas incluso los personajes masculinos de la niña se ven como muy andróginos mientras que claramente en la animación estadounidense por ejemplo se denota el típico hombre con los músculos marcados, la barba y pues todas las facciones típicas ¿no? Pero que eso no creo que no quita la, la buena animación, la buena historia y lo, lo divertido que puede ser eh, ver una serie larga relativamente. Y aún así, eh, apreciar igual el anime, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Estar a un mismo nivel, siendo que tienen tantas diferencias. Bueno, es como básicamente lo que lo que dice Chiro, que. Eh, ...puede gustar tanto una como otra a un mismo nivel... ...pero hay cosas que te gustan más de uno... ...y cosas que te gustan más de otro... ...sí, entiendo, y eso es cierto cualquier cosa en la vida... ...realmente no tiene que ser solamente animación... ...mi opinión sobre el tema... Eh, pues, ...puede ser algo un poco confuso... ...pero voy a tratar de decirlo lo más... ...lo más conciso y preciso posible... ...bueno, informándome un poco del tema... ...y viendo diferentes opiniones de gente que disfruta tanto la animación japonesa... ...la animación occidental... ...o la, ambos tipos de animación, no importa porque... ...se de todo tipo de opiniones y mi opinión propia... Eh, ...yo creo que más que todo las diferencias se basan en... ...distintas formas de ver el mundo, en distintas formas de... ...ver cómo se piensan las cosas o distintas formas de... ...cómo se perciben cómo son las cosas en el mundo... ...es decir, la animación occidental... Más que todo se denota Que tratan de hacer Historias eh, sencillas Para que los niños lo puedan entender Y ah, de cierta manera Con Anima, o sea Con comedia inofensiva Ya que de todos modos eh, Su forma de ver el mundo no era la misma Que en los años 50 Donde no les importaba mostrar racismo O referencias nazi en la historia Porque a fin de cuentas en esos tiempos En esos tiempos la violencia no era vista de forma de, tan inaceptable como se ve ahora, y la violencia y la, el racismo era una moneda de todos los días, diaria, es decir, fue como que una moral que fue cambiando a conciencia, una conciencia que fue cambiando a paranoia, y una paranoia que fue cambiando a simplemente una moral que no tiene sentido, porque a fin de cuentas, una, a, a fin de cuentas, ¿Qué es lo que está apto para algunas personas y qué no está apto para otras? Eso simplemente es relativo a cada persona, como se ve en la animación japonesa, donde el control parental no es tan el control de, de cosas que pasan por la televisión no es tan alto y definitivamente hay tipos de cosas que... Eh, los niños y adolescentes de tierras occidentales están bien vistos, mientras que para aquí no está bien visto cierto tipo de animación o programación que está vista para personas bueno de la misma edad aquí en occidente. Pero creo que eso son más formas de ver el mundo como el diseño de personajes, el diseño de animación, las historias y todo eso. Y para conclusión, creo que a fin de cuentas la diferencia más radica en cómo ve cada persona el mundo, cómo ve cada persona una historia, cómo ve cada persona la vida. Eh, en fin de cuentas todo tiene un sentido más artístico y filosófico, más que un sentido de moral y tratar de crear algo por simple afán de lucrarse por algo. Estoy sin habla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, Shiro! <ríe> <creo>? ¡Más le <ríe> <No. ríe> vale que más personas se metan Pero... en ese grupo, porque normalmente van como por 65. Shiro, no, plando, pues, <ríe> no verdad eso puse eso sin habla. Ah, bueno. ¿En serio? Sí. Hablaste bien, sí, hablaste bien. Hablaste tan bien que ahora le toca a Suki. Ah. Oh. <ríe> ¡Este! ¡Next! ¡Ok, no! <ríe> este... <ríe> Bueno, ¿qué opiniones sobre esto? Así que bueno, yo no tengo ninguna, o sea, yo no tengo favorita. A mí me gusta tanto la animación occidental como la animación japonesa. Claro, me inclino un poquito por la japonesa, que es lo que más veo, ¿verdad? Pero en sí me gustan las dos animaciones. Lo que me gusta de la animación occidental, se es que hace estadounidense, canadiense. Incluso puedo decirte que mexicana, la verdad. De la animación que sea. Lo que me gusta es que a veces, lo, bueno, lo que más se centra en la animación occidental es que están más enfocados en lo que es la vida diaria de la persona, vaya, ¿no? o sea, mm, está bien, hay historias con superhéroes y bla, bla, bla pero no está no está tan fuera de lo normal, los peinados son menos extravagantes, como los japoneses, el, los colores de los ojos del pelo y todo lo que tú digas, gustes y mandes, es más normal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Este... es una historia más sencilla, de como ya dijeron, de una forma en la que los niños lo puedan entender más rápido, pero aún así una forma, una animación que te entretiene y que hasta un punto te causa gracia y te gusta. Lo que es la diferencia de la japonesa, que la animación japonesa está un poquito más estilizada, más detallada. Este, las animaciones por lo general son de series más largas, con un poco más de historia. Este, muchas veces de ella, esas historias muy fantasiosas, entonces lo que a mí me gusta es que la animación esta, eh, occidental te deja ver un, hasta, un punto, hasta un punto una animación más realista de lo que puede ser una animación japonesa, pero yo las veo igual, o sea, a mí me gustan mucho eh, las dos, la animación es, es, eh, occidental es más graciosa, eh, hasta un punto, y la japonesa yo la veo un poco más seria pero están puntos, están genial las dos y no, no me puedo inclinar por ninguna así, totalmente. Ah, eso sea, me sorprende, pensaba que iba a ser pro anime all the way, ¿como decían en inglés? <ríe> me gusta, o sea, te puedo decir que me gusta bastante el anime, pero oye, antes de ver anime veía lo que era Looney Tunes, animanías, las chicas superpoderosas, okay. etc, etc, etc. Entonces, me gustan las dos cosas. Bueno, ustedes recuerdan que pusieron las chicas superpoderosas Z, que como sabemos fue copia de Sailor Moon y cualquier Sailor Moon y pues uh -huh. técnicamente de las chicas superpoderosas, la uh, Powerpuff Girls sí. en Tonya. Mm -hmm. Exactamente. Que gracias a Dios que no salieron a Estados Unidos, porque hubiera sido un fracaso. Sigo manteniendo mi punto de que eh, no sé, la animación occidental tiene mucha más calidad de animación que la animación japonesa ya que Como ven, ellos no tienen tanto presión por lo por tener que sacar un episodio nuevo cada semana y lo, pues, los animadores occidentales tienen más tiempo para sus creaciones. O si no, que alguien diga alguna animación japonesa, no importa cuál sea, que tenga más calidad que la que tiene cualquier película de Toy historia. Mm. Si estamos hablando en 3D, ninguna. <risa> que eso se ha convertido en un cliché, como dicen en francés. Que ya todos, lo <risa> están haciendo. Ya sea esto entre de, esto entre de, ya, ya me cansó la verdad. Pero bueno. bueno Harta del 3 D. Gracias. Pero para no digamos más de <risa> yo terminar aquí todo. Pero El bueno. Duro. Uh -huh. Como alguien que creció viendo series occidentales y afresas, es decir, yo es fácil distinguir una serie de otra y ver las diferencias entre historias. Es difícil comparar una serie como Johnny Bravo, que es, ustedes saben que es súper chistoso, con una serie como Shaman King. Son dos estilos completamente diferentes, la acción no es la misma, y una serie tiene obviamente más uso de comedia que la otra, que trata de tomar la vía seria de la historia. Además, sé que Johnny Bravo, Dios mío, ¿sí? ¿ustedes se imaginan un Johnny Bravo japonés? <risa> Caramba. Ay, Dios mío. El hecho que... Series Occidentales están copiando el estilo de dibujo japonés, muestra que los maestros del arte han creado su propio estilo y que sus historias pueden estar a la par de las grandes producciones de Hollywood, razón por la cual el premio Oscar de Hayomi Miyazaki fue tan importante para la industria del anime, porque le dio credibilidad total. Últimamente, Disney, Cartoon Network, Nickelodeon y otros canales están pasando series hechas por sus propios estudios, pero están tan saturadas de idiotez que es difícil pensar que ese es el entretenimiento que futuras generaciones están creciendo, a diferencia de las grandes series de los 90 que redefinieron las, las caricaturas norteamericanas. Canadá y Francia son unos nuevos jugadores en lo que a animación se refiere, y espero que saquen nuevas series que tengan esa chispa. ...de esas series de Ana Valvera... ...tenían hace muchos años atrás ...que saben... ...el eh, Supercapiedra... ...el Supersónico... ...Scooby-Doo, por supuesto, etcétera... ...todos nosotros vamos a tener... ...nuestras propias opiniones... ...como ustedes escucharon mí mismo... ...a favor o en contra... ...de la animación occidental actual... ...pero no se debe olvidar... ...que gracias a esas series... ...tuvimos una infancia... ...y una serie vive y muere... ...por sus propios méritos... ...al final del día... ...se debe dar mérito al occidente... ...por a la animación... ...y al oriente por copiar... ...para poder mejorarlo... Porque nosotros los fanáticos somos los que disfrutamos de su trabajo. Y, disculpa por interrumpirte, pero creo que hay un punto que aquí debo destacar. Tú hablas de cómo fue el término que usaste, animación idiota. No, es decir que, que no, no decía, no lo que decía era que las animaciones occidentales ahora mismo están cayendo a la idiotez, porque te están gustando muchas tonterías. Bueno, ¿Has visto a Shouter? Pero tienes que tomar en cuenta un punto que yo recalqué en mi opinión, es decir. Una moral que se convirtió en conciencia, una conciencia que se convirtió en paranoia y una paranoia que se convirtió en obsesión. Es decir, cada vez tiene que ser el rumor más inofensivo por tentar ofender a los padres norteamericanos, a las distintas asociaciones a favor de los niños, porque aún no se rompe el paradigma de que la animación no es exclusiva de los, de los niños y de los jóvenes. Y por lo tanto, cada vez como se le van acabando los recursos de la animación, inofensiva, tienen que re a recurrir a humor más tonto y eso es algo que a veces es inevitable porque mientras no se rompa el paradigma de que los dibujos animados no solo pueden ser disfrutados por niños o hasta que esta paranoia o obsesión se deje de convertir en eso y vuelva a lo que debería ser que es la simple moral, no esto no va a cambiar y van a tener que re ir recurriendo a animación cada vez más idiota porque no hay forma de a, a veces hacer animación y inofensiva sin tener que usar elementos idiota para hacerlo gracioso. Mm, ¿Sabes qué tienes? Sí, sabes que ahora que lo estás eh, mencionas eso chiro tienes mucha razón. Yo creo que la culpa también es de los padres. Entonces por eso es el humor negro de Estados Unidos. Bueno, Aya, que eh, querías mencionar una cosa. Um, no solo quería decir que bueno que a pesar de que um, digamos que in, la animación americana. No tiene unas tramas tan serias como podrían ser las de animación japonesa. Creo que muchas veces lo que tratan es de relajar al público con ese tipo de humor. Porque eh, puede que una pequeña cosa eh, te, te haga sentir bien después de un día pesado. En cambio, si llegas de trabajar y ves una serie un poco más dramática, es como que te quedas pensando mucho en ella y... Es como que un poco, en en una mínima medida, pero es como que un poco más de estrés a tu día. Que viste algo y se te quedó en el subconsciente. Oh, Creo que eso sería okay. un punto a favor de la, am, eh, del humor americano de las series animadas Sí, sí, sí, te, te entiendo. Y también, igual que lo que dijo Chiro acá, ahora mismo, también tiene sentido. Porque imagínate, ya hayas casado de la escuela o del trabajo. Bueno, para los niños. Ya hayas casado de la escuela... Carlitos te, te tomó el dinero de, de cosa, de, de almuerzo, y te molestaste, y, <risa> y la maestra no, no, no hace nada para protegerte, entonces llegas a tu casa y, claro, tienes caricaturas para olvidarte del día. Imagínate para gente adulta también, el caso de personas que llegan después de un día cansado del trabajo, se sientan a buscar algo, un, una caricatura que les haga reír, pues sería como que un desestresante muy efectivo para su día a día. Ay, Entonces, yo ya estoy empezando a vivir eso. <risa> yo sé que a las series americanas que tra eh, al menos intentaron romper el molde y romper mitos y paradigmas como Invasor Sim, porque me van a decir que Invasor Sim muchas veces tenía contenido que no era apto para niños. La verdad era un... una caricatura que ya era un poquito más para... <risa> <la verdad. risa> pues, a miro a la Admiro a, eh, a los caricaturistas y estudios que se atreven a tomar riesgos, como el riesgo que tomaron a la serie invasor sim Ya ven que no es una serie que no duró mucho, pero que al menos trató de romper moldes y paradigmas La verdad es que a mí me daba mucho miedo <risa> Y por eso salió la risa? risa Me da mucho miedo porque era de que ya yo ya estaba un poquito más grande, o sea, yo ya tenía, no sé cuándo salió, pero estaba yo ya en prepa secundaria la verdad es que no me acuerdo Pero, o sea, para las edades que tenía Yo ya no debía, ya no debía Andarme miedo, ese tipo de Yo tengo una que te convertías en mortadela de, de hecho, tengo una, una Compañera en la escuela que me estaba diciendo que le gustó mucho Esa serie de, de, de Invader ¿Sí? Sin, como se llama en inglés de hecho no sé, en lo personal me gusta Mucho, sobre todo Gear Vi, Viendo videos de ¡Sí! Youtube <risas> Ok, paréntesis, eso fue un paréntesis Continúe así Viendo videos en Youtube, nadie conoce La... El, el, el rumor Que se ha hecho sobre El virus sangriento sangriento, no sé Ah, sí, yo creo que había un, un poco de eso que Lo que hay detrás del perrito tierno Y de la máquina tonta ¿Algo así? En la secuencia de apertura De, de, de un episodio de Halloween Si no mal recuerdo O durante solo una milésima de segundo y así con opacidad que no se ve así mucho sino que lo presta con demasiada atención en detalle, a veces solo deteniendo la anima, eh, ese, ese momento de animación se puede ver como que un girl cubierto, que un girl, perdón, girl, un girl, un girl cubierto de sangre. Wow. Ah, me pregunto quién fue la persona que tuvo tanto tiempo en su vida para descubrir eso. Pregunta ahí donde más puedes ver Referencias a lo que fue El Virgen Sangriento, que al final no es rumor Sino que fue la realidad No puede ser sí. <risa> Pero en todo caso, eh, ¿qué, bueno, ¿qué quieres decir Una última cosa antes de cerrar el segmento Ya que terminamos este, este gran episodio Bueno, no, no episodio Gran tema, tema Yo te voy a decir un falta todavía Tema, Perdón, tema ¿Nada, nada? Uh, Bueno, Que las dos animaciones son geniales mm. Queridos oyentes, tienes que recordar Que cada serie, eh, perdón, no cada serie, cada animación tiene su encanto. Y que recuerden que el punto es disfrutar la serie. Bueno amigos, por favor, no se muevan de donde están. Regresaremos en unos minutos, iremos por una hamburguesa, por una malteada. Veremos nuestro último episodio de nuestro anime que estamos esperando. Y regresaremos para estar con ustedes. Oye tú, ¿te gusta dibujar? ¿Quieres hacer mangas profesionales? Entonces necesitas saber los secretos de cómo ser un mangaka. De los creadores del kit de Dragon Ball Z te traemos lo nuevo en autoayuda profesional. ¿Cómo convertirte en mangaka en dos años garantizado? Los creadores de Dead Note han encontrado las respuestas para hacer esto posible. Y ahora tenemos los derechos de autor para compartirlo con nuestros clientes. Este curso viene en 12 días de cómo aprender a hablar japonés, cómo ahorrar para tu viaje a Japón y cómo rogar a la editorial que publique tu manga. Te garantizamos que perderás tu dinero en el viaje, pero se publicará tu manga. También te ofrecemos un libro de práctica gratis con tu orden. Podrás practicar tus dibujos, el poco japonés que sabes, y cómo aguantar las pocas horas de sueño que tendrás por dibujar todo el día. ¿No es impresionante? Curso de cómo convertirte en mangaka en dos años y libro de práctica se vende a unos mil yense. Así es, solo unos 500.000 yense. Llama ya. No se garantiza que el cliente aprenda japonés Producto no disponible en Alaska. Y regresamos Debido a que nuestra compañera Aya tuvo Que eh, dejarnos Pues esta vez tenemos A un compañero que tampoco Bueno, hace bastante Que no se nos unía Y él es Tudake ¡Woo! ¡Ah! 10, så är jag. Och jag är regressad hit. Det verkar som att det var en lång träning. Jag visste inte att jag drack mig så Men bra. Jag är regressad. Det var episkt, mina vänner. Det var Och nu är You got mail. Eh, creo que esto nos llegó. Bueno, nos dice, increíble, se lucieron como siempre, me encantó el comienzo. <ríe> si tienes 15 años y nunca habías escuchado la palabra Pene, ups, ahora sí, <ríe> me mató risa! Y eso que la contures y la escuché la noche. Uuh. <ríe> Buenas recomendaciones. No, no, no, no. Increíble. <ríe> Por Dios, este mensaje es legendario La entrada pasada fue legendaria Porque era de que si no has escuchado la palabra De... Oh, ya lo hiciste, lo siento ¡Bip! O mejor dicho O mejor dicho Que sea otra cosa. <risa> oh. <risa> wow, hasta el teléfono y todo Super sí, Hasta el teléfono Ay, me encanta estas transmisión Bueno, continúes <risa> Bueno, creo que Tomaré la palabra ahora Bueno, este también es un mensaje anónimo Y dice así Hola chicos y chicas, ya vi varios comentarios aquí Que mencionan la madurez que mostraron al hablar de ese tema Y no puedo estar más de acuerdo con eso Nunca pensé que se pudiera tomar Un tema pornográfico y hablar de tal forma Me gustó mucho su análisis Bueno, es que tenemos que demostrar Bueno, tenían que demostrar porque yo no estuve <risa> Entonces, <risa> La madurez que ya tenían Y más los hombres <risa> no, bueno, sí, se puede decir eso. No, porque también recuerda que está, ¿quién estábamos ahí? Eh, era Shiru y yo, entonces por eso fue. No, perdón, fue Neko Nocturno y yo que estábamos, entonces somos dos tipos maduros, entonces por eso. Muy bien, entonces este siguiente comentario dice Hola, me uh, encantó, me encantó este episodio. Es verdad, el hentai no tiene nada de malo Y me encantó como hablaron sobre ello Y más que mencionaron el yaoi pusieron una carita felizes. Roxy, estoy de acuerdo contigo Ya sabes, Roxy El yaoi es de lo más genial Ay, cómo lo amo Ay, Dios mío, súper fanal ¡Nee! Muy bien, chicos oh, Me encantó y ya no Por Dios, Dios. Por, Dios. Shh, por Dios Déjenme acabar, por Dios Muy bien, chicos Me encantó y ya no aguanto las ganas de ver el siguiente episodio Sigan así, próxima la, Hasta la próxima, Kim Muchas gracias, Kim, por tu mensaje ¡El yaoi no es genial! ¡Es feo! Oh, pido ¡El hentai tampoco! ¡Un poquito lo mismo! Ey, el, que, ey, el que le gusta, le gusta, yo no sé Recuerden, soy la chica rara que no gusta ni del shonenai, ni del yaoi, ni del hentai, así que... Deal with it mm -hmm. okay. Exacto, a ella solo le gusta a Yuri mm -hmm. Tampoco <risa> ah. <risa> Bueno, me equivoqué Debo de aplaudirlo bien que hablaron sobre este, este tema. Aún no entiendo por qué decidieron hablar de hentai. Pero me imagino que con la intención de informando a los oyentes sobre lo interesante que puede ser la pornografía animada. Una vez sí, la verdad. Y creo no cometer ese error en el próximo podcast. Y que él salga bien bien bien bien bien Muchísimas gracias a todos. fue la sección de correo. You got mail. Muy bien, debido a que nuestra estrella rota, digo, Broken Star, no está otra vez en el podcast, me toca a mí sustituirla en su puesto que es Hechos del Anime. ¿Ustedes creen que saben mucho del anime? Pues estos son... ¿Qué? ¿Sabían que varias series de Batman, El Hombre Araña y otros superhéroes han sido producidos en What? Oh, ¿Qué? ¿Qué? Créanlo, ¿Qué? yo también estoy de cara de... Eh, ¿What? Eso, eso sí que wow. es me pasó Por Dios, por Dios, por Dios. Pues Vamos. miren, algunas compañías de cómics como DC o Marvel Buscan estudios japoneses para que ayuden en la animación Recientemente Marvel dijo tener planes de sacar varias series animadas en Japón Bueno, esa parte sí, sí la sabía eh, Considerando más que van a sacar un anime de Iron Man Y también un anime de Wolverine de los X-Men ¿No lo habían sacado ya? Ni idea Si sí, lo van a sacar o ya sacaron Pero el punto es que no me sorprende Después de todo, es una noticia que ya sabíamos todos en el podcast Bueno, sí, también Continuemos. ¿Sabían que varias series como Los Simpsons, Bob Esponja y Avatar Son animados en estudios coreanos? ¿Ah? Wow, bueno, eso, eso sí, sí que no lo sabía La... oh, No, <ríe> Eso sí, ni yo tampoco Bueno en el caso de las series de Nickelodeon, la gran mayoría son editadas en Corea del Sur para tener mayor calidad ¡Oh! Miren... Sí, se mira, sí, uno. Es que sí que huele a que está interesante sí. Aunque tú me lo explicas, porque imagínate, esa animación no se ve muy occidental Especialmente en el Avatar Bueno, okay. en el Avatar yo sabía... Yo que yo, lo que yo pensaba es que había sido eh, animada Y él, eh, meditada y todo lo que gustes, mandes En Estados Unidos, digo, porque digo Estados Unidos por algo uh -huh, también por las animaciones ¿no? de Avatar sinceramente me ¿no? sorprende de lo que más, de lo que de la cual más me sorprende y de los sí. Simpsons ¿no? bueno, bueno, sí, de los sí. Simpsons más que nada Sí, sí. cierta o y los Simpsons pero bueno cosas de la vida en fin ¿Sabían que Felipe Smith es uno de los pocos occidentales que publica manga en Japón? Uh, no sabía que teníamos gente allá y ya sé bueno Smith, que nació en Estados Unidos pero se crió en Argentina, lanzó su manga llamado Pip Show al comienzo del 2010. El manga ha recibido buenas críticas por parte de fuente, <coughs> fuentes occidentales y se espera que este manga pueda abrir las puertas a otros extranjeros en Japón. Míralo ahí, ya tenemos bien, un argentino criado en Estados Unidos, sí, pero un estadounidense criado en, en Argentina claro. que regresó y luego fue allá. La verdad lo dudo mucho, teniendo en cuenta de que. Los japoneses no lo en este lado del mundo como sucia escoria extranjera. Depende, ¿eh? Bueno, todo depende de la gente. se ¿no? mm, ¿Sabían que el creador de Shaman King está trabajando con el creador de El Hombre Araña, Hombres X, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man y varios más? Ah, yo sí, sí, sí yo, sabía. Yo sí sabía. ¿Cómo? Espérate. No, no sabía eso. No, yo no. <risa> A ver, repite eso que como que me perdí. Que si sabías que el creador de Shaman King está trabajando con el creador del hombre araña, Hombres X, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man y varios más. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. No lo sabía, pero sinceramente no me sorprende. Bueno, es que Hiroyuki Takei está dibujando un manga llamado Último junto con el concepto de, la, de arte del famoso Stan Lee. Además de este proyecto, Lee está trabajando en un manga para Square Enix llamado Hero Man. <coughs> que acaba de tener su serie anime en abril de este año Antes de lanzarse al estrellato con Shaman King Takei trabajaba con Noboru Watsuki, el creador de Kenshin como ayudante Y ya sabemos por qué la calidad Exactamente. Exactamente. es Exactamente, interesante es, Estas cosas me gustan Porque estamos tomando una de las mentes más grandes en historietas occidentales Con una persona que hizo un manga que... Por lo que he escuchado, comienza bastante, y además que el anime está bastante bueno, que es Shaman King. Entonces, cuando juntas la persona que ha creado la mayoría de los superhéroes que nosotros hemos visto desde nuestra niñez, con alguien que hizo un manga, que luego se convirtió en anime, es una buena mezcla. Eso, eso muestra la colaboración del este con el oeste. Hablando de, tanto de cómics y de manga, ¿a qué acaso soy la única persona en todo el mundo que creen que debe, deberían hacer una película de Death No, no, no te preocupes, está bien. Seguramente no eres la única en el mundo Pero seguramente no los has conocido Por ahí debe de haber uno que otros con él Como por ejemplo en mi ciudad Yo no sabía que había tantos otakus Y me los encontré apenas en la universidad Y bueno, estos fueron Bueno, bueno, bueno Ya que terminamos el episodio Interfier ¿Qué hablaremos haremos de nuestra próxima entrega? Muy buena pregunta, Sudak. Bueno Tenemos que tocar un tema que realmente que debemos que haber tocado desde hace mucho tiempo y ese es los seiyus que son los seiyus para ustedes Los que no saben mucho japonés son las personas que hacen las voces de nuestros personajes favoritos en japonés sí vamos a hablar de los realmente no es doblaje porque doblaje es de un idioma a otro entonces son actores de voces japoneses sí buen punto Sí, si ustedes alguna vez quisieron saber Oye, ¿cómo se llama el tipo que le hace la voz a Yugi de Yu-Gi-Oh? ¿O quién fue el tipo que le hizo la voz a Tyson en Beyblade? ¿O quién fue que le hizo la voz a Ash en Pokémon? En japonés, obviamente Pues eso, vamos a responder esas preguntas en el próximo episodio Continuará <ríe> Oh, está no, bueno, ese, muy bueno Gracias, gracias, gracias querido público okay, no. <ríe> Entonces, Y perfecto, perfecto. Y me con toda esta loquera que estamos haciendo aquí Hemos llegado al final de este episodio número 15 Sí, pero no podemos despedir sin dar la palabra a Suki Comienza Hoy no solo voy a decir mi típica frase Primero quiero agradecer a todos, a todos, a todos los que comentaron en el episodio pasado Porque la verdad, sí fue un récord, ¿verdad Interfield? Mm -hmm, exactamente, 65 Y ahora mismo estoy viendo y hay 171 descargas 176. Yay, lo único que no me agrada es que es por el hentai, pero bueno, que es pedir demasiado que no, me no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya les agradecí eternamente. Así que me regreso a mi frase normal. Por favor, por favor, no porque este no se trate de hentai, ni de Yaoi, ni de Yuri, ni de nada relacionado con lo sexual. Por favor, comenten un poquito Mínimo dos o tres líneas No les cuesta nada <ríe> Es un minuto de vida, Dios mío ¿Cuántos minutos creen que tienen? Y oye, dos o tres líneas Vamos, eso es demasiado bueno, Para bien. el comentario no, sé, bueno, es, es... no, no, no, lo digo porque Eso es demasiado para el comentador promedio que no le gusta comentar mucho uh -huh, Bien, que... está bien <ríe> Rebobinando ¡Ut! Una línea no les cuesta nada, un minuto les quita y ganoten nada. O... Exactamente, exactamente, no, no sean codos, sí. no, sean, no sean tacaños. Por favor, por, por favor, por lo menos comenten. Sí. Y, bueno episodio, minutos. Sí. Y con eso creo que hemos llegado a nuestro final de este episodio número 15 de Spanish Radio. Recojándoles nuevamente que comenten Muchas gracias a todos los que han comentado El episodio pasado, número 14, que han descargado Nos arregla mucho Además de que hemos visto que hay muchas personas Escuchándonos, que realmente Pensábamos que nadie lo estaba haciendo O un poquito, muy pocas personas Pero por los comentarios se está viendo que más de 65 a más personas Se está escuchando, o 61, no sé Depende, así que gracias a todos ustedes Y bueno, hora de despedirnos Así que este es Interfer 1 Toki 90 Les mando una despedida así... ¡Con un dragón flameante. Esto fue Sudake. Y aquí, okay. su compañero Chiro, recordándole que todos merecemos una oportunidad para brillar. Adiós a todos, sayonara. <risa> sayonara. <risa> Bye. Sayonara. Inosuka Sudake.